Ha sido actualidad, ha sido noticia, va a ser la protagonista en este último tramo. Yo creo que el 2019, uno de los personajes importantes del año, tiene 16 años, es Greta Thunberg. Ha estado en Madrid hace muy poquito. Es un personaje sobre el que se ha hablado mucho, Paul Diohídrico. Seguramente lo que representa es muy, muy importante, que es la lucha contra el cambio climático. Sí, nos están avisando muchísimos informes científicos Diciendo que el cambio climático lo estamos viviendo Que hay que poner medidas Y bueno, pues esta niña empezó muy jovencita Ella se concienció eh, Yo este año, cuando me enteré de las primeras manifestaciones Y todo el movimiento social que ella estaba liderando Pues la verdad es que me llamó muchísimo la atención Yo tengo que reconocer que soy eh, pro Greta Thunberg ...independientemente de lo que vamos a comentar ahora... ...de si hay lobbies detrás o no hay lobbies detrás... ...o si le están apoyando o si la están manipulando... ...yo creo que esta niña su intención y su ideología es pura, es real, y luego ya los intereses económicos detrás pues siempre son cuestionables ¿Cuál es el problema que tiene Greta? Pues esos grandes lobbies esas grandes empresas energéticas verdes que se supone que, que pueden estar detrás Bueno, pero eh... eso puede ser el interés que se sí está en promocionar el personaje pero por un lado está el tema y por otro lado está eso y no la discusión La discusión, que puede ser o no válida, no tiene que ocultar la realidad y la realidad es innegable. Claro. Además, es que en esta ocasión estamos hablando del tema que científicamente, a lo largo de la historia, ha tenido más consenso. Aunque existan de voces, aunque exista un mundo paralelo en algunos, ¿no? no. El 98% de las publicaciones científicas sobre el clima, el 98% dicen que sí al cambio climático y que hay que luchar. Nunca ha habido, nunca ha habido tanto consenso en la historia de la ciencia. Exactamente. O sea, eso es un dato o muchísimos datos, muchísimos informes que hay que tener en cuenta y que lo estamos viviendo. Que no hay que mirar para otro lado, sino que lo estamos viviendo. Pero los que son un poco detractores o quieren criminalizar algo a Greta son pues eh, personas o, por ejemplo, publicaciones que se han eh, hecho en Inglaterra, como The Standard Times, en el que dicen que Itman Redzog, pues eh, está eh, al frente de unos lobbies Que estaba con el conocimiento en todo momento desde la primera vez que ella se puso a hacer esa sentada y esa huelga para cuando estaban la, las elecciones en su país, en Suecia. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues eh, hay unas eh, plataformas que hayan la, han, la han apoyado con dinero. Dicen que es incluso se está manipulando a la familia, que es un zinzang, el que está detrás. Eh, todo tiene que ver con eh, la empresa Global Challenge y con, por ejemplo, Cristina Pearson, que es una de las fundadoras. Por lo visto, Renzok es una de las personas más importantes que está detrás de esto de Global Challenge, pero claro, en realidad la, la plataforma que ella eh, tiene, que se supone que es con quien realmente tiene relación, es con We Don't Ham Time. Pero esta también, esta organización también está fundada por Renzo. Que Renzo que está jugando a dos bandas, una organización o una asociación que a lo mejor está pro eh, defender eh, que no haya cambio climático. Y por otro lado, estén los intereses económicos de empresas energéticas que están dentro de esta organización que es Global Challenge, es otra historia. Pero vamos, que el mensaje es importante y Greta lo está haciendo muy bien. Un mensaje que trasladaste y que contaste Mujeres con Historia, ella fue la protagonista. Vamos a escuchar y recordar esa edición de Mujeres con Historia sobre Greta y lo vamos a recordar en el comienzo, en base, con sus palabras cuando estuvo en Madrid y luego, bueno, nos lo va a contar Silvio Casasola es ahora. ¿Cómo estáis? Estoy muy contenta de estar aquí y gracias por venir.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 Headlines, radio, newspapers. Nada más encender la televisión todo el mundo hablaría de esto. Titulares, radios, periódicos. ni escucharías otra cosa. Como si estuviéramos en una guerra mundial. Pero nunca nadie habla de esto. Para mí no encajaba, era demasiado irreal.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 con hasta 200 especies extinguiéndose cada día. Y el índice de extinción es hoy entre 1.000 y 10.000 veces más alto que el normal. En el año 2015 todos estábamos contentos cuando en París se reunieron 195 países concienciados con el problema del cambio climático.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 cuando pensáis en el futuro no pensáis más allá del 2050 ¿qué ocurre después? en el año 2078 celebraré mis 75 cumpleaños si tengo hijos que capas ese día conmigo quizá me pregunten por vosotros la gente que estaba por aquí en 2018 Quizá me pregunten por qué no hicisteis nada cuando aún había tiempo de actuar. Lo que hagamos o dejemos de hacer ahora afectará a mi vida entera y a la vida de mis hijos y nietos.